Historias de fantasmas. ¿Eh? Dicen que la mayor población de fantasmas, ya que hablamos de Inglaterra, se concentra allí, en Inglaterra. Eh, por lo menos la mayor cantidad de fantasmas literarios, ¿no? Parece que cada localidad inglesa tiene su historia de fantasmas. Ahí anda en la Torre de Londres el fantasma de Ana Bolena. Por lo pronto usted puede ver donde... Le cortaron la cabeza Y a la noche creo que anda El fantasma sin cabeza Aunque es un, una discusión ¿El fantasma de un decapitado va sin cabeza? No es, El fantasma sí. es enterizo no, eh, no, lo no lo sé No lo sé Están también allí Edward y Richard Los sobrinos de, de, de Ricardo III También llamado Alfredo Alcón Que fueron asesinados en la torre Por orden de su tío eh, Bien Hay fantasmas chinos de los cuales hemos hablado aquí, eh, que a mí me gustan más que los ingleses, por un detalle. Son, eh, no eran almas de personas, eh, sino que eh, en realidad eran unos seres, sí, eran, ahí está, eran personas, pero que no habían hecho méritos eh, suficientes para ir más allá, ni al infierno, ni, ni, ni al cielo. Y entonces quedaban acá y molestaban, molestaban. Se llamaban eh, los Cuey, los Cuey. Y tenían eh, una cuestión, los tipos molestaban, pero solo podían avanzar en línea recta. Es una limitación, de las tantas que tienen los fantasmas. Sí, sí. Los fantasmas tienen muchas limita, limitaciones, imagínense. Por ejemplo, no, no, no pueden ser eh, tocados, ni, no te pueden agarrar porque no no no tienen sustancia no tienen densidad, pero eh, estos no podían doblar, iban siempre en línea recta. Entonces los chinos, muy astutos, protegían eh, sus habitaciones de esos fantasmas poniendo un biombo delante la puerta. Claro. Entonces venía el fantasma, uuuh, qué sé yo, pum, se va por delante el biombo, no podía seguir adelante. Y eh, para evitar que, porque venían por el techo a veces, y... Por las aguas del techo, por los ángulos del techo, se dejaban caer al piso. Y los chinos que hacían, doblaban el final del techo como con un voladito. Por eso la arquitectura china eh, contiene ese amaneramiento. El, el, el, el fin de una caída del techo, de una techumbre, tiene como un volado, ¿para qué? Para que el kuei no pueda seguir hacia abajo y se quede encajado en lo que sería la canaleta. Y esos fantasmas me han divertido mucho siempre, ¿eh? condenados a ir en línea recta como tantos de nosotros yo conozco muchos CUEI en la Argentina que solo van en línea recta solo van en línea recta y no hay eh, manera de que cambien de dirección, por mucho que usted le diga mira sería conveniente cambiar de dirección por esta y aquella circunstancia pero eh, no son muy dañeros porque basta ponerle delante un biombo que a veces es la misma realidad bueno pero no, no es de estos fantasmas que quiero, que quiero hablar sino de los de los ingleses en el siglo XVII el espectro del duque de Buckingham vestido con armadura apareció tres veces corriendo por los palacios de Windsor a un aterrorizado sirviente llamado Stephen Carter lo corría al tipo, lo perseguía quiero decir ¿no? Pero un día lo alcanzó y el espectro le ordenó al sirviente que transmitiera el siguiente mensaje a su hijo, al hijo del duque de Buckingham eh, el mensaje era este si no modificas, oh hijo, oh hijo es un detalle, se supone que un fantasma debe hablar como tal, y oh hijo es propio de un fantasma. Sí, si no modificas, oh hijo, tu comportamiento insensible no vivirás más que unos meses. Ese es el, el mensaje. El sirviente hizo el ordenado, eh, le dio el, el mensaje de Sir George, que era el padre, a, al hijo del fantasma. Eh, eh, que no hizo caso alguno y seis meses más tarde murió, asesinado. ¿Con esto qué le quiero decir? No. Lo mismo que que se dice en los programas de pastores. estaba el, eh, Está también en, en Windsor el fantasma de Jorge IV, el, el rey de Inglaterra, que parece que tenía la... yo no sé si sigue apareciendo ahora, probablemente sí. Se metía en la cocina de Windsor eh, a la noche y comía desprolijamente, eh, dejaba siempre la mitad, porque era siempre la comida preparada para el desayuno de los reyes de turno. Por ahí eran ratas. Digo no, yo. Bueno, era una, el pantalma o eran ratas. Una explicación hebemerista. El sí. hebemerista en pantufla siempre tiene una explicación para los hechos sobrenaturales o míticos. Eh, hab, eh, explicación que reúna todo. Sí, sí. No que Por ejemplo, Elena de Troya... No. Eh, no era una mujer real sino que en realidad lo que se discutía no era su amor sino las rutas comerciales al oriente eh, en la cocina de Windsor faltan alimentos porque hay ratas no porque el fantasma de Jorge IV se coma todo cada noche Pero, bueno. y el mundo es una porquería yo prefiero el fantasma de Jorge IV a ratas y a Helena de Troya a comerciantes que tratan de abrir nuevas rutas bueno Eh, le voy a contar el que más me gusta. El que más me gusta de todas estas historias. En eh, Yorkshire había un castillo que pertenecía a Lord William Gloucester. Es un castillo que databa del siglo 12 Ese castillo estaba habitado por un fantasma. Tenía un fantasma, uno solo. Había quedado ahí. Había quedado ahí, no sé. Parece que todas las noches se paseaba un fantasma por ahí emitía siniestras quejas, ay, ay qué sé yo. Eh, parece que todas las noches seguía una especie de recorrido. Generalmente se dirigía a las habitaciones del Lady Gloucester y después de, de lo cual desapare, desaparecía a través de la pared. Yo decía que era el fantasma de un caballero del siglo 16 que había estado enamorado de una de las antiguas moradoras de la casa antecesora de Lord William y que una noche había entrado al castillo con la intención de violarla a esta antepasada de, de Lord William Gloucester y parece que este hombre fue muerto por uno de los hombres de la, de la guardia y había sido condenado por la justicia divina a volver eternamente a aquella mansión que había pretendido ofender qué cosa ¿no? Parece que, luego de aparecer, el fantasma volvía al interior del muro con un grito horrible. ¡Oh oh, ¡Oh, oh, qué sé yo? Unos guardias lo habían seguido alguna noche y lo habían oído suspirar, quejarse y jadear al, al, al fantasma, ¿no? Cada vez que un Glauster se casaba, nadie olvidaba advertir a la novia la presencia del fantasma. Y... Eh le advertían a la novia que iba a sentir unos gritos eh, según cuentan las crónicas pronto eh, esta, estas muchachas generación tras generación se acostumbraban y se olvidaban del fantasma pero en enero de 1791 una noche en la que había permanecido más tiempo del acostumbrado en su gabinete Lord William Gloucester oyó al fantasma pasar por el pasillo gimiendo Entonces, muy impresionado lord william permaneció un instante en su sillón y después se avergonzó de su temor le dio vergüenza tener miedo y salió y abrió la puerta el fantasma parecía deslizarse por el suelo lo Había, vio lo vio lo vio desde lejos eh, corrió incluso tras él pero a la vuelta de un pasillo vio como desaparecía en un muro eh, tenía mucho miedo a Sir William pero se acercó al lugar por donde había pasado el espectro y apoyó la oreja en la pared, con esperanza de, de escuchar estos jadeos y gemidos de los que contaban las crónicas. Pero lo que oyó fue algo muy distinto. Una voz de hombre decía, amor mío, te quiero, qué alegría acariciar tu cuerpo. Y después una voz de mujer contestó, Eh, también yo te quiero mm. y como la voz de aquella mujer él vivía solo en el castillo fuera precisamente la de su esposa ah. Lord William Gloucester comenzó a tener graves sospechas abrió la puerta y el espectáculo que pudo contemplar lo, conven lo convenció de su infortunio su mujer tenía entre sus brazos al jardinero del castillo Otra que comerciante buscando nuevas rutas Lord Gloucester tomó un candelabro Curioso, imagínense Y se disponía a golpearlos Cuando la mujer se le arrojó a los pies Como, sí. un, como un marcador de punta paraguayo Suplicando piedad Piedad, piedad eh, William dijo No solamente habéis ofendido mi honor Sino que os habéis liberado Al más escandaloso de los sacrilegios no habéis sentido ningún temor en utilizar el aspecto del fantasma que habita mi castillo para liberar tu vicio. ¿Cómo? Claro, decía, no solo me engañaste, sino que le digo al fantasma, eh, usaron al, fan, al fantasma como pretexto para engañarme. Y la mujer le respondió, William, el fantasma no ha existido jamás. Eh... Lord Gloucester dejó el candelabro y oyó de la boca de su esposa una extraña historia en 1538 más de dos siglos antes Lady Gloucester la entonces Lady Gloucester tatarabuela de Lord William se había enamorado del jardinero y para permitir que el jardinero fuera a su habitación cada noche, había inventado la historia del fantasma entonces el muchacho era un jardinero joven naturalmente cubierto con unas mantas Eh, contaba con que todos se iban a asustar y entonces eh, podía entrar impunemente a las habitaciones de esta mujer para entrar y salir del castillo, eso sí, utilizaba un pasaje secreto que comunicaba con las bodegas y y, y nada más cuando Lady Glow esta es la, la tatarabuela de Sir William murió el jardinero siguió con los paseos para no despertar la sospecha de, de de los parientes una vez viejo el jardinero le pasó el secreto a su hijo que a su vez se convirtió en el fantasma pero también en el amante de la nueva dueña del castillo y de este modo se perpetuó una tradición todos los jardineros toda la estirpe de jardineros se constituye en amante de cada una de las mujeres con las cuales se casaban los eh, los <risa> lausestos Eh, Hacía más de dos siglos Todas sus abuelas Se enteró Sir William Se habían acostado con sus jardineros Lord Williams enloqueció Golpeó a su mujer con el candelabro Y eh, sí, ahora que para, le dijeron la sí, verdad Se para... puso como loco el tipo El jardinero salió rajando Alertó a todo el castillo Pero al rato llegó la guardia eh, Tranquilizó a Lord Gloucester Y detuvo al falso fantasma Eh, y por esos tiempos, por 1791, aquella historia perturbó a todos los propietarios de castillos de Inglaterra, donde había fantasmas o jardineros. ¿Qué? Es notable esto. Me uh gustó -huh. muchísimo. De Dedico a todos los jardineros y a las abuelas de Sir William, que eran tan ingeniosas para tener un amante, ¿no? Sí. Lo que sería conseguir eh, vacante en los cursos de jardinería, ¿no? Eh, no, porque era hereditario. Era pues, hereditario era también. Hereditario, esa es cosa, sí. ¿no? Bueno. Hemos ido a la discoteca, yo pensaba... Pero si no si se nos lo hemos perdido realmente. es un, Lamentable porque era un disco donde había varias canciones que hemos grabado nosotros para Bar del Infierno y que no hemos luego editado. Y creo que se perdieron en alguna de estas idas y venidas... Así que no, no tenemos ya el espectro de Reinaldo Morel Era un estilo muy lindo Pero sí vamos a escuchar Parece mentira Que es el comentario que hizo el discotecario Cuando le comentamos todas estas cosas <risa> Parece mentira es una frase que sirve para un barrido Y para un fregado te le cuenta que eh, Que hay crisis Y dice, parece mentira ¿Y quiere decir? No dice nada No dice nada no quiere decir nada Pero en este caso el comentario del jardinero No, no de jardinero, del discotecario Sí quiere decir Me dijo que todo esto le parecía que era mentira y, Como quiera que sea Oiremos el este Valve De Canaro y Manzi eh, En la versión de Karina Biorlegui Que dónde está eh, pronto Va a estar eh, la Biorlegui El 21 de febrero Que es el sábado me parece, ¿no? Sí, eso a sí. las 10 de la noche en el CAF que Sánchez Bustamante 764. ¿Cómo se llama? CAF, es una sigla, c a -F -F, no sé, Club de la Orquesta ¿No Típica café? Fernández Fierro. ¿No ¿Será que se, hay un, una errata y tienen un café? No, es verdad que la Orquesta Fernández Fierro tiene un bolichón que pusieron, pero... Y entonces tiene dos F porque se llama Fernández sí, Fierro. Sí, no? sí. Exactamente. ¿Y cantará con la Orquesta Fernández Fierro? Sí, con los, pr no, con los primos Gavino. Ah. Bueno Y va a presentar el disco Mañana Sapa un Barco Creo que usted grabó algo ahí, ¿no? Yo grabé un pequeño dúo con ella No muy feliz Pero mi pero intervención digo digo, no ha sido muy feliz <risa> Mi intervención no ha sido muy feliz Pero bueno, eh, oiremos ahora a Karina Biorlegi Con los guitarristas Juárez, Soria y Salmone Adelante Yo soy como siempre, yo nunca cambié Mi ropa es la de antes, mi vida también Por eso de pronto me cuesta creer Que sea la misma, la misma de ayer Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper el sueño más puro no quiebre la fe Te miro y no sé, me cuesta creer Que seas la misma que quise un ver Son tus ojos dos luceros Dos abrojos hechiceros Dos abrojos de luz que se queman La perdida detrás de tu amor Tu calle la misma, tu esquina también Las noches del barrio, las mismas de ayer La luna es la misma que vivo los dos, colgada en la punta ...de aquel callejón... ...si todo es como antes, si nada ha cambiado, si todo es igual... ...parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar... ...te miro y no sé, me cuesta creer... ...que seas la misma que quise una ¿Será Karina Beorlegui en la venganza será terrible? Parece mentira.